En la Argentina de hoy, uno de los mayores problemas es la seguridad de su domicilio. Por eso, para prevenir la entrada de ladrones, mucha gente apela a perros bien entrenados. ¿Pero qué pasa cuando los narcotraficantes intentan penetrar en su propiedad? Para eso, nosotros le damos la solución. ¡Oh, pero qué activo está tu perro! No, lo que pasa es que le di droga y alta pureza. Trogi Alta Pureza, el alimento canino que nutre y entrena a su perro para detectar cualquier cargamento de clorhidrato de cocaína que los narcotraficantes intenten distribuir desde su casa. Yeah. Aviso 2 En la Argentina de hoy, uno de los mayores problemas es la seguridad de su domicilio. Por eso, para prevenir la entrada de ladrones, mucha gente apela a perros bien entrenados, pero... ¿Qué pasa cuando los narcotraficantes intentan penetrar en su propiedad? Para eso nosotros le damos la solución. ¡Oh! ¡Pero qué tranquilo está tu perro! ¿Quién, cachito? Claro, está tranquilo porque le di droga y cannabis. ¡Wow! ¡Wow! ¡Droga y cannabis! Alimento canino que nutre y entrena a su perro para detectar cualquier cargamento de marihuana que ingrese a su domicilio. Además, droga y cannabis lo tranquiliza y perfuma el ambiente. Aviso 3 En la Argentina de hoy, uno de los mayores problemas es la seguridad de su domicilio.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 ¡Oh, pero qué cariñoso está tu perro! No, Cachito está así porque en realidad está alzado ¿Qué? ¿Está en celo, asqueroso? No, se puso así porque hoy le di Droggy Éxtasis ¡Cachito! ¡Soltale la pierna a la señora! Drog y Éxtasis El alimento canino que nutre y entrena a su perro para que nunca, nunca... E ingrese a su casa la píldora del amor. Cuanto más conozco a los narcotraficantes, más drogo a mi perro. Deje que su perro haga el viaje de ida por usted. Oh, yeah. Drogi. Para el mejor amigo del hombre y de la brigada de toxicomanía.